Te perdón el montón de palabras que ha soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdón tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas. Y cigarros Es más Te perdono Andar como tú andas Tus zapatos de nube Tus dientes Y tu pelo Te perdono Los cientos de razones Los miles de problemas En fin te perdono no amarme Lo que no te perdono Es haberme besado Con tanta alevosía Tengo testigos Un perro La madrugada El frío Y eso sí Que no te lo perdono Pues si te lo perdono Seguro Que lo olvidó